MUNDOFONÍAS Mondofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, programa dedicado a las músicas maravillosas de nuestro planeta y que, como sabéis, se difunde a través de 39 emisoras a lo largo y ancho del mismo. En este caso tenemos una edición muy especial, una edición dedicada a esta mujer, a la que acabamos de escuchar y a la que vamos a seguir escuchando durante la edición hoy de Mundofonías. Se trata de la artista saharaui Mariam Hassan, una de las voces principales, por no decir la más representativa en los últimos años de la música saharaui, también del pueblo saharaui, porque de alguna manera también era su embajadora musical y llevaba allí donde llegara su voz también pues el mensaje de, de este pueblo que lleva ya demasiados años en el exilio, en los campos de refugiados desde el año 1975 deseando ya una solución y poder volver a su tierra. Mariam Hassan nos dejaba el pasado día 22 de agosto. Ella en los últimos años ha estado viajando por todo el mundo, sobre todo eh, con base en España y también en los campamentos de refugiados saharauis y allí es donde ella eligió ir a pasar sus últimos días rodeada por su familia. Lo que hemos escuchado es la primera pieza que aparecía en el primer disco de Mariam Hassan. Eh, Mariam Hassan con Ley lo firmaba y fue publicado en el año 2002 por el sello Nube Negra. En el momento de escuchar esa voz, muchos pensamos que de dónde salía esa forma tan absolutamente distinta, fascinante de cantar, esa voz tan especial, esas intrincadas melodías. Y efectivamente, pues venían del Sáhara Occidental, de la tradición de la música Haul y también del arte, desde luego destacadísimo y extraordinario de esta artista, de Mariam Hassan. Pero antes de ese disco, del año 2002, el propio sello Nube Negra, que es donde ha desarrollado toda su carrera Mariam Hassan, publicaba un documento yo creo que indispensable, es una caja de cuatro CDs eh, con el título de Saharawis donde se recogieron grabaciones realizadas en los campamentos de refugiados y también algunas eh, más antiguas en estos discos ya podíamos escuchar, aparte de otros muchos artistas la voz de Mariam Hassan, esto fue publicado en el año 1998 y aquí la teníamos por ejemplo con esta pieza titulada El Sahara es un tesoro Ik ga het het Dentro de esa caja de cuatro discos llamada Saharauis estaba este, A pesar de las heridas. Como decía Juan Antonio, es una producción de 1998 del sello Nube Negra. Oíamos de este, A pesar de las heridas, este tema, el Sahara es un tesoro con Mariam Hassan, como decimos, pues, la protagonista de hoy, y junto con algunos artistas, por ejemplo, con Najim Alal, guitarrista bastante famoso también de las figuras más importantes de la música saharaui. Hoy dedicamos el programa a Mariam Hassan. Hoy recordamos el arte de esta extraordinaria intérprete saharaui y vamos a hacer más o menos un recorrido cronológico, aunque con algunos saltos, porque habíamos dado un paso atrás para recordar esa primera aparición que conocimos de ella en la caja saharaui. Y volvemos al disco con Leyoad publicado cuatro años después, en el 2002, para escuchar esta pieza, Yasar Geidu. Y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Y a ves. saltado hasta 2005 para escuchar el que se considera el primer disco firmado totalmente por Marian Hassan, llamado Deseos, también del sello Nube Negra. Además, en este disco le acompañaba Baba Salama, que fue muy importante en su trayectoria artística y contribuyó a darle la seguridad y la estabilidad artística para desarrollar este trabajo con su propio nombre. Él, desgraciadamente, este artista, este guitarrista y compañero de Marian Hassan, falleció poco antes de que saliera el disco. El disco, como decíamos, de deseos, del que oíamos el tema Kalat Leili dijo mis noches. Estamos dedicando la edición de hoy de Mundofonías al artista saharauí Mariam Hassan recientemente desaparecida y repasando también su discografía. Este disco Deseos del año 2005 efectivamente era el primero que ella firma exclusivamente con su nombre el anterior lo firmaba como Mariam Hassan con la Leyoat, el que escuchábamos. También hubo otro disco en el año 2004 también editado por el sello Nube Negra Medej, Cantos Antiguos Saharauis donde Mariam Hassan participaba con otros artistas. Pero vamos a continuar con este deseos del 2005 en el repertorio de Marian Hassan se alternan pues piezas poéticas como esta que hemos escuchado Otras piezas que están más destinadas al baile y la celebración y también, evidentemente, pues muchas piezas de temática política y patriótica y revolucionaria, digamos, representando pues toda la situación del pueblo saharaui, como por ejemplo la que vamos a oír a continuación, también incluida, como digo, en este Deseos, titulada Magat Milkitna Dula, Nunca jamás nos han esclavizado. Seguimos en Mundofonías y escuchábamos de nuevo a Mariam Hassan, su disco del 2005, Deseos, y esta pieza titulada Nunca jamás nos han esclavizado. Pues es una pena estar haciendo este especial sobre San con motivo de su fallecimiento, pero también es una gran alegría poder haberla conocido y que haya dejado toda esta serie de grabaciones realmente fascinantes con esa voz que es única. Además allá en directo era un terremoto totalmente, salía y tenía una presencia y una voz que abría la boca y bueno, te quedabas asustente o nubilado. Pues vamos a escuchar otro tema de un disco llamado El Ayun Egdad de 2012. Saltamos el disco Shuka, que fue de 2010, porque al final de este programa vamos a escuchar un tema muy especial de aquel disco. Así que vamos con el disco El Ayun Egdad, Arde el Ayun. El Ayun es la capital del Sahara ocupado. Y este disco está dedicado a las revueltas que tuvieron lugar en aquellos tiempos, como por ejemplo en el campamento de Gedei Misik. Oímos el tema que da título al disco El Ayun Egdad. Mijn naam is het And it's named after the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 I'm gonna go You better.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 Estáis en Mundofonía, seguimos. Evocando, recordando, eh, maravillándonos una vez más con la música, la voz de Mariam Hassan, esta artista saharaui, que hace pocos días, el día 22 de agosto, nos dejaba y fallecía, desgraciadamente. Hemos escuchado otro tema de su disco El Ayun Ekdat, Arde El Ayun, disco del año 2012, que en realidad es el último disco que ella ha publicado con su nombre porque hace poquito se publicaba un, un trabajo que digamos es una especie de colectánea, una recopilación. Luego iremos con él y además lo tendréis fresco en la memoria porque ha sonado últimamente aquí en Mondofonías alguna que otra vez. El Ayunek Dad, como decía antes Araceli, es un disco publicado en un momento de especial tensión dentro del Sahara Occidental ocupado. Ocurrió la revuelta del campamento de Sik que fue desalojado de forma muy violenta por las fuerzas policiales y militares de Marruecos y bueno pues es un poco la circunstancia en que está grabada este disco y que refleja lo que estaba ocurriendo en esos, en esos momentos en, en el Sáhara como decíamos al inicio del programa María Hassan aparte de una excelente artista una de las grandes voces del mundo Era también pues, una representante, una embajadora de la, la voz de los sin voz, en este caso del pueblo saharaui, y de ahí la temática de muchas de sus canciones relativa a la situación del pueblo saharaui, tanto de los habitantes del, que quedaron en el Sahara ocupado por el Reino de Marruecos, como de los centenares de miles de refugiados que siguen viviendo en los campos de refugiado en Tindúf, en lo que es eh, territorio argelino. Seguimos repasando la trayectoria discográfica de María Hassan con el disco más reciente recientemente publicado Baila Sahara Baila lo firma Marian Hassan junto con Badilla Mint El Hanevi, acompañante suya y además diestra bailadora y realmente es una recopilación de varios temas inéditos y algunos que han aparecido anteriormente en otros discos Oíamos un tema del disco Baila Sahara Baila, concretamente el tema Shauda. Que también apareció en el disco Deseos de 2005 que oíamos anteriormente y vamos a escuchar ahora una grabación inédita, es un regalo que bueno, fue gracias a Manuel Domínguez que ha sido el artífice de la carrera discográfica de Marian Hassan del sello Nube Negra él proporcionó esta grabación de un concierto en Burgos, así que es una grabación de directo realizada en 2006 en el teatro principal de esa ciudad de Burgos Y nos quedamos con el tema Yelefne bisalam. para todo el mundo. escuchábamos a Mariam Hassan, esto sí que es una pieza que no aparece en ninguno de los discos una grabación inédita realizada en directo en el Teatro Principal de Burgos en el año 2006, concretamente el 21 de octubre y que en su momento nos entregó el artífice de la carrera discográfica como decía antes Araceli, de Mariam Hassan Manuel Domínguez, que ha estado impulsando ese sello Nube Negra, nos lo proporcionó en su momento para difundir en el programa de radio que realizábamos en aquel entonces, el anterior de Mundofonías y que se llamaba Mapamundi. Pues bien, aquí escuchábamos esta pieza en directo, este tema inédito, este pequeño regalo y como os comentábamos, también habíamos dejado para el final de la edición de hoy de Mundofonías, dedicada a la memoria de la gran cantante saharaui, Mariam Hassan un tema muy especial un disco que nos saltamos, haciendo este repaso para dejarlo precisamente para este momento. El disco Shuka, del año 2010. Shuka quiere decir espina y esta pieza es la que le da título al disco. Es una pieza extend en la cual vais a escuchar que se va mezclando la música con fragmentos de un discurso de Felipe González a la sazón líder del Partido Socialista Obrero Español que posteriormente fue presidente del gobierno a partir del año 1982 en España que ahora mismo vive retirado como miembro de varios consejos de administraciones de grandes empresas ganando grandes cantidades de dinero y además dando lecciones de democracia por el mundo. Pues bien, en ese año 1976 Felipe González dio un discurso en los campamentos de refugiados saharauis que lo vais a escuchar en, los, en el cual pues se decía que jamás se olvidará al pueblo saharaui y fue precisamente lo que lo que hizo no solo Felipe González y su gobierno, sino todos los gobiernos y presidentes que desde entonces tuvieron poder en España. Y es que la situación del pueblo saharaui procede de la situación también previamente que había como colonia española hasta el año 1975 en el momento en el cual en lugar de seguirse las directrices de la ONU de proceder a la autodeterminación y a la independencia del territorio si así lo quería la población, lo que se hizo fue dejarlo a su suerte, abandonarlo y fue tomado por, la, por las tropas marroquíes por un lado y también por las mauritanas que posteriormente se retiraron dejando ya todo el territorio salvo una pequeña zona a merced del reino de Marruecos. En ese momento mmm, fue cuando se produjo el, el drama de los refugiados que tuvieron que huir del país, perseguidos también por los bombardeos y se refugiaron en Tinduf, en tierras de Argelia, donde siguen viviendo desde hace esos, pues nada menos que 40 años. Así que todas las promesas que en ese momento mandatarios como Felipe González lanzaron, quedaron en agua de borrajas y era una espina que se quería sacar Mariam Hassan en ese momento, de hecho ese es el título de, del disco, responder musicalmente a ese discurso en ese momento que parecía de apoyo, de solidaridad y que después se reveló como, como una farsa. Así que nos vamos a quedar con esta pieza tan intensa y tan extensa también de Mariam Hassan A la que hemos dedicado esta edición de Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, a la Chigana y Juan Antonio Vázquez, y que se despide hasta la próxima edición, recordándoos nuestra página web, mundofonías.com, nuestro correo electrónico, radio@mundofonias.com. Hasta pronto, salud. Hemos querido estar aquí hoy, 14 de noviembre de 1976 para demostrar con nuestra presencia, nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1976. Saharaui va a vencer en su lucha. Va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. <tose> que sepáis que la mayor parte del pueblo español, lo más noble, lo más bueno del pueblo español, es solidario con vuestra lucha. De charme charme charme charme charme charme charme charme charme charme charme charme charme charme charme charme charme charme charme Aad ik de schaap beneden, de geit het kiemlest bab. Aad Que el gobierno no haya solo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregándonos en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. También lucha con ese gobierno que dejó en manos al pueblo saharaui de los gobiernos reaccionarios. que nuestro pueblo se acerca a la libertad, será mayor y más eficaz el apoyo que podamos prestar a vuestra luz. hacia la victoria final del pueblo saharaui. Me está convencido también que vuestra república independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo y podréis volver a vuestros hogares. experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final.